...queremos hablar en representación de la Asociación de Técnicos y Profesionales... ...en este momento del Hospital Artemis Sati... ...queremos hacer una pequeña un pequeño resumen y una declaración de, lo, de cuáles son las medidas que tenemos eh, pensadas de aquí en más. Decimos que por, por la falta en un principio de concordancia y apoyo de la dirección o de la conducción del hospital... ...el reclamo que estamos haciendo de la Asociación de Técnicos y Profesionales... ...los trabajadores de la, de la Ley 1904... Eh, de la cual la, el director y la conducción forman parte. Eh, sentir la persecución laboral a los trabajadores en lucha de manera vital y sistemática e injustificada, nuestra manera de ver. A pesar que el gobierno da la razón de los, a los motivos de nuestro reclamo eh, y nos han informado que no se realizarán en la equiparación hasta el año que viene, hasta el 2018, condición que es inaceptable, sosteniendo que verdaderamente es injusta esta diferencia que se plantea en el reclamo. Eh, nosotros queremos responsabilizar al Ministro de Salud por la irregularidad e incumplimiento de la ley y del conflicto por el cual atraviesa la salud de la provincia de Río Negro. Eh, a raíz de este conflicto, lo que queremos decir en, en primera instancia es que se ha presentado la renuncia todos los jefes de servicio a la conducción en general. Eh, y por otro lado, hemos decidido mantener eh, la medida de reclamo. En este momento son las retenciones de servicios para la semana que viene y nos mantenemos en asamblea permanente para... ...para seguir evaluando cuáles son los pasos a seguir a medida que si el conflicto se mantiene, ¿no? Si no tenemos respuesta del el de Ministerio. Paralelamente, bueno, ya desde la semana pasada se está haciendo lo que se conoce como paro de lapiceras... ...que eso está ya se duró toda la semana y se mantiene para la semana que viene. ¿La rotación de servicios desde la semana que viene para qué días? En un principio para los días eh, jueves y viernes igual que bueno, hoy también implica la renuncia de los jefes de servicio. Y la renuncia eh, nosotros en un principio es eh, quitar el apoyo a, a, la, a la conducción, ¿no? A la conducción es que nada, pues uno hablamos de la, del director, pero bueno, también han presentado la renuncia al jefe de departamento, el jefe de departamento del DAPA y el jefe de departamento de atención médica también ha presentado la renuncia a la conducción. ¿Son los que han en este momento... 12 13. Entre 12 y 13 12 ejemplos, 12 y 13, ejemplos servicio. Sí. <coughs> Entonces, tenemos acá cirugía, traumatología, servicio de emergencia, clínica médica, oncología, ginecología, traumatología, rayos, eh, cuidados paliativos, terapia intensiva, pediatría, neonatología, laboratorio. Hemoterapia. Hemoterapia, bueno, los jefes de departamento también. Eh, sí, digamos en nosotros tomamos como referencia a los hospitales de la misma complejidad que en nuestro, que son Cipolletti Roca y Bariloche. Eh, hasta el momento estamos más o menos en las mismas circunstancias. Ellos también han presentado renuncias de jefe de servicio y jefe de departamento. No tenemos una comunicación muy fluida con con la mayoría, pero ¿Pero hasta dónde sabemos? Sí, eh, los hospitales que... El hospital de Bariloche ayer... Eh, ...presentó también la renuncia masiva... ...de jefes de servicio... ...y el hospital de Cipolletti está evaluando una... ...digamos algo parecido... Eh, ...la situación obviamente... ...que no es solamente de nuestro hospital... ...están reclamando todos los hospitales... ...cada uno en la medida que puede... ...porque esto... es ...no es fácil llegar a efectivizar medidas... ...no es fácil ponerse de acuerdo... ...y, y suspender la atención... Pero bueno como ya la situación es insostenible esto es una situación que afecta a todos los profesionales médicos no médicos y técnicos de la ley 1904 de toda la provincia la gente la gente está empezando a entender qué es lo que está sucediendo a estar eh, a no estar conforme eh, con esa diferencia y bueno y a medida que ve que el reclamo es real y justo todo el resto está empezando también a movilizarse. Tal vez nosotros no lo veíamos acá porque, bueno, por ahí nos ocupamos más de lo local, pero, bueno, hay varios diarios que están informando lo que sucede en el resto de la provincia. ¿Qué implica la, de la renuncia de estos jefes que han la función diaria de estos parlamentarios? Bueno, el jefe es el que organiza todo el servicio en cuanto a programación, supervisión, eh, eh, compras e insumos, Eh, confección de guardias Es el responsable de lo que haga cada uno De los profesionales o técnicos De los cuales tenga cargo Y tiene que supervisar las tareas de ellos Y obviamente es el último responsable En la atención del paciente eh, y ahí para arriba Están los jefes de departamento Que eh, por otros motivos También han presentado la renuncia De los cuales creo que todavía no se han efectiv logrado Efectivizar ninguna eh, Y después está el director ¿Los reclamos podrían salir del hospital, pues, quiero decir, movilización o algún tipo de movimiento en la calle? Por ahora estamos con este tipo de medidas y, bueno, iremos evaluando cada semana qué nuevas medidas se pueden ir tomando. ¿Han hablado esto con el director? que le han manifestado tras la remuncia? Bueno, de... eh, claramente no tenemos el apoyo del director, a pesar que él es médico y hasta hace un año y medio hacía guardia igual que nosotros. Y si no recuerdo mal, en el 2015 él también presentaba la renuncia como jefe de servicio ante un conflicto eh, y de hecho es miembro activo de la Asociación de Profesionales y es el secretario de Prensa que aún no ha presentado la renuncia como tal. Con lo cual estamos sorprendidos de la actitud que él está tomando frente a esto Porque él eh, informa al Ministerio de toda la situación e intenta convencernos que esto se arregla dialogando, que no tenemos la menor duda porque de hecho esto inició hace más de un año con, con un diálogo y eh, además se está encargando de informar de manera irregular quienes están haciendo retención porque se han realizado descuentos de manera irregular con gente que está de licencia por algún familiar enfermo, con gente que estuvo haciendo guardias se le pagó la guardia y se les descontó el día, con gente que estaba con licencia anual. O sea, todas las situaciones irregulares que pueden existir, las informaron igual como estando en retención. Incluso gente que no hizo retención recibió descuentos, con lo cual no entendemos qué es lo que están informando. Eh, bueno, esta es la situación con respecto a nuestro director. ¿Hay medidas judiciales con respecto a los descuentos? Eh, nosotros estamos haciendo la vía administrativa correspondiente para el reclamo, por ahora. Hay algo claro la posición que toma el director, que, que nos llama ayer, a la mañana o antes de diciendo que, mostrándonos la planilla de, de descuento, cuando le preguntamos quién confeccionó, llegando a la confección, nosotros fuimos al ministerio, buscamos eh, el, expediente. el expediente, donde él informa esto... También en forma de, de tratar de convencer, dicen, este aumento que se dio fue consensuado con el hospital de Bariloche, con la ATP de Bariloche, con la ATP de Cipolletti, y menos de 24 horas después, el hospital de Bariloche presenta la renuncia del jefe por este motivo. Digamos, básicamente tomó posición ¿eh? del lado del ministerio, no defendiendo... A, a los médicos a que finalmente somos nosotros, lo, nosotros y todos los trabajadores del hospital, no son médicos, sino todos, incluimos al 100% de los que trabajamos en el hospital, lo que hace que esto se llegue adelante, digamos, así que no puede hacer tomar medidas o decir cosas que no es apretar para ver si nosotros eh, dejamos nuestros reclamos, digamos, acá hay una posición clara tomado, tomada por él, toma parte, bien fue puesto por el ministerio acá lamentablemente el director no sube por concurso eh, parece más un, un emisario que un director de, de hospital así que bueno eh, eh, quedó claro que bueno todo esto lo que llevamos adelante es porque hace mucho que nadie nos escucha nos dijo que esto viene nos dijeron que esto viene de el gobierno anterior Hace seis años que ellos están, o sea que no hicieron nada por solucionar, si esto es cierto, que desde el año 2010 hubo seis años para hacer algo, no, hizo, no se hizo nada. El aumento que dice el gobernador que con el aumento se equipara, se acerca, tampoco es cierto porque se dio el como 23%, 23,5% para todos. Si yo aumento el mismo porcentaje a todos, la diferencia no se achica, es cuestión matemática. Otra cosa, es, nosotros realmente estamos denunciando una persecución laboral, sobre todo con algunos sectores del hospital que se estuvieron mucho más amplificados eh, y creemos que esto es un reclamo justo y uno tiene derechos como trabajador que tiene la posibilidad de ejercer. Con lo cual eh, estamos en contra de este tipo de persecución y ya lo estamos denunciando. Con respecto a eh, el, lo que firma el señor Gobernador como aumento a la ley 1904, es lo que la Asociación de Profesionales y Técnicos, en con, acompañamiento con el Hospital de Cipolletti y de Conesa, en una audiencia mediatoria en la Secretaría de Trabajo, con el Secretario Pica, con la doctora Ibero, y el doctor Aroca de parte del Ministerio de Salud rechazamos terminantemente como aumento y como forma de aumento. Eso que ellos ofrecieron y que nosotros rechazamos fue lo que firmó el gobernador. No hubo ninguna instancia de acercamiento, ninguna otra propuesta y directamente fueron y firmaron lo que fue rechazado, con la cual con lo cual además van en contra de esa audiencia mediatoria que en la cual se firmó un acta de, por las tres partes, por Salud Por, por los trabajadores del hospital y por el Secretario de Salud de Trabajo. ¿La persecución laboral, además de los descuentos, ha habido alguna otra situación? No, básicamente los descuentos, y no mucho más que eso, pero fue al azar, de manera irregular e ilegal, porque hay gente que cumplió con su tarea. ¿Cómo está el hospital? Más allá de los reclamos que ustedes están haciendo habitualmente. ¿Hay recurso? ¿No hay? recursos no hay no hay Y estamos en una situación bastante vulnerable. El quirófano, por ejemplo, como ustedes ya se habrán enterado esta semana, no estaba funcionando correctamente. Esto no es nuevo. Se reubizó en estos últimos 7 a 10 días. Y sí, están falta faltando medicación, eh, medicación básica. algunos Algunas cosas que en esta época del invierno las necesitamos. Sí o sí, no hay opción que no haya, estamos reclamando a los jefes de servicio por nota, personalmente, intentando, bueno, se hacen compras pequeñas, se digamos, todo lo que se hace es paliativo, eh, y bueno, y lo mismo sucede también, sabemos con hospitales desde el, más chicos del interior, nosotros tenemos contacto fundamentalmente con, bueno, nuestra área de influencia que es balcheta Sierra, con esa San Antonio, Las Grutas, Sabemos, por ejemplo, que el hospital de Sierra Grande de Valcheta muchas veces vienen a buscar cosas acá cuando vienen a traer pacientes porque no tienen insumos. Bueno, lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede en toda la provincia. Eh, bueno, lo mismo reclama El Valle, Bariloche...